Buenas noches, ¿qué tal estamos? Saludos del Oldi, un poco perjudicado de catarros invernales, pero feliz de encontrarme contigo. Y como decía Carlos Medina, qué voz, madre mía, qué voz tiene este hombre, que vamos a finiquitar el lunes 16 de febrero juntos aquí en Oldi Motel, en Rock FM. Y te doy la bienvenida a esta fiesta que lo es todos los días, especialmente los viernes, dedicada al rock and roll, a sus héroes y protagonistas. A sus villanos y menos protagonistas, a las canciones y a tantas cosas. Hoy el trío nos llega desde León, es de Andrea Villalba, una joven estudiante. Andrea, gracias, luego lo escuchamos. Hoy presentaremos,、eh, iniciaremos, lunes, martes, miércoles y jueves, la escucha del decimonoveno de los 50 esenciales de o l d i Motel en Rock FM. Con Nevermind de Nirvana, el que más se acerca en el tiempo al presente, d u k i del trío Green Day, y no aprovechando que mañana es el cumpleaños de Billy Joe, que eso fue una coincidencia muy feliz por otra parte, porque vamos a oír a Green Day en su estado más puro y magnífico. Muchos de los himnos del rock sirven de soporte sonoro a secuencias de películas, de series de televisión, a grandes momentos deportivos y a spots publicitarios. La canción que escribió Nicky Six sobre una sobredosis que sufrió en la habitación de hotel que ocupaba Slash aquel día de 1987. y que ha sido sobreexplotada en todos estos medios, aquí la tienes. Kickstart My Heart. Motley c r u e Oldie Motel. r o c k f m Clásico de Siniestro Total, Pueblos del Mundo e x t i n g u i ó s o l d i Motel, Rock FM. Y vámonos a Alemania. Klaus m a i n e y el productor Martin Hansen escribieron r a i s e d on Rock como la banda sonora de su vida, como un reflejo de la banda sonora de su vida, como una metáfora en forma de canción que refleja a Scorpions. Creciendo con la música de los 60 y criados con y en el rock and roll. de 9 a 12, Oldie Motel. Pues、si no me equivoco, esta es una de las canciones favoritas de Alberto Cañas del Complications Dover, Oldie Motel en Rock FM. Pirata, eres un. Ya te tengo yo calado, ya sé que me has echado ahí un envite en la...、eh, esta mañana,、eh, el Pirata y su banda, hablando del maratón abrileño. Le digo, tío, que estoy chungo, que ahora no me hables de eso. ¿Cómo no voy a estar? No, lo que no te digo es dónde, para que me encuentres. Un maratón solidario, importante, como el que nos damos aquí de rock 24 horas al día en Rock FM todos los días de la semana. Vamos, te voy a presentar una canción, pero antes te voy a recordar nuestro correo electrónico para cualquier cosa: oldimotel.rockfm.fm. Siempre tenlo, porque en cualquier momento puedes escribir, eso ahí queda, ¿no? Oldimotel.rockfm.fm. Digo que te presento una canción que es una declaración de amistad y amor que escribió el gran bajista Juan Diácono, el raro, del que se apartó. Estoy hablando de John Deacon, y que dedicó a su mujer Verónica Tetzlav. No se puede cantar más bonito. Eres mi mejor amiga. Fren, eres mi mejor amiga, que también podría decirse eres mi mejor amigo. La canción del bajista John Deacon dedicada a su señora Verónica Tetzlav. Qué vida l l e v a r á John Deacon. Fíjate, es un personaje que me encantaría conocerlo y hacerle una buena entrevista, claro, si tiene ganas de hablar, porque si no. Vamos con una banda formada en 1993 en Los Gatos, California. Escogieron el nombre Dredge para hacerse un lío con la lengua cada vez que lo pronuncian. Se escribe D-R-E-D-G. Dredge. Yo creo que se pronuncia ese en inglés. Dredge. En español, draga. Draga, ¿sabes? Dragar ríos. Eso que están reclamando algunos alcaldes de la cuenca del Ebro porque dicen que si se dragara no se sobraría con esas avenidas tan salvajes. Mira cómo suenan los Dredge. オールディモテル、ロック FM <音声> De que le conozcas a él. La música me da mucha felicidad y canciones que, que son maravillosas. ¿no? Este domingo a las 9 de la noche en Rock FM, el ganador de un g u y a g a b i n o Diego, viene a presentarnos su colección Rock FM. Los dos: r i c h Boys, Sidens, Kid Water Revival, Elvis Presley Santana. Marta Vázquez en un mano a mano con g a b i n o Diego, sacándole todo el rock que lleva dentro. A la hora de interpretar un papel, ¿te has inspirado en algún grande del rock alguna vez? Hola, ¿qué tal? Soy Gavino Diego y te espero este domingo en Rock FM. Rock FM. いい Cambies ya tu seguro de hogar en línea directa. Te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-894. Línea directa, una compañía van Quinter. Nutrigen es ciencia y tecnología. Es nutrición saludable. Una app que por primera vez en el mundo sincroniza tu ADN obtenido en un test genético válido para toda la vida con una estudiada dieta mediterránea muy sana, con miles de platos variados y deliciosos. Prepárate para la primavera. Descarga Nutrigen app en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles y con motivo de su lanzamiento. Seis meses gratis. Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com. Tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter. Dale puerta a tu antiguo seguro. Con el Plan 3 Sin Fin de Berti tienes tres meses gratis en tu seguro de m o t o todos los años. Berti.es. Seguros para gente despierta. With an earthquake, birds and snakes a n airplane.、And、Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself. c u r n world shows its own needs. d u m m i s e r v e your own needs. Beat it up and ox beat grind. No strength. The ladder starts to clatter with e a r Fight down high. Fire a n a fire representing seven gates and a government for higher a n a combat site. Net to us are coming in a hurry with the f u r i s b r e a i n g down your n e k t e a team reporters, battle Trump. Self-turn. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, boom. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. Es Rock FM. What? e be r Curiosa canción de José l e Santiago, Me Sobra Carnaval, la primera del álbum Nada. de la piscina en la portada. Estoy echándole un vistazo aquí a las fotos. i c Están todos fumando, ¿qué tíos? e tú,、eh, Fíjate, no ha llovido nada, pero qué bueno el álbum Nada y qué bueno este Me Sobra Carnaval de、eh, Los Enemigos. No se me ha ido la o l l a es el momento del trío. Y te recuerdo que dentro de una hora estaremos presentando las primeras canciones de d u k i Green Day, decimonoveno de los 50 esenciales en o l d i Motel. Hola, Rock FM. Hola, o l d i Motel. Me llamo Andrea y os escucho todas las noches mientras estudio. Me encanta vuestro programa. Y me gustaría compartir estas tres canciones. Whisky. Las mejores cosas vienen de tres en tres. Como este trío de Rock FM. t s c s s Es el trío de Andrea Villalba de León si quieres el tuyo mi trío arroba r o c k f m punto fm mi trío arroba r o c k f m punto fm Así nos escribió Andrea. Hola Rock FM, hola Oldie Motel, me llamo Andrea, os escucho todas las noches mientras estudio. Me encanta vuestro programa y me gustaría escuchar estas tres canciones: Love, Hate, Love, Alice in Chains, Rape Me, Nirvana, I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith. Gracias por animarnos las noches. Hombre, nos gustó el trío. Entonces le dije a Ambite, dile que escriba un poco más. Ambite le dice a n d r e a escribe un poco más. Y Andrea escribe: Hola, Rock FM. Me llamo Andrea. Soy de León. Tengo 19 años y estudio en la Escuela de Artes. Os escucho todas las noches mientras estudio. Me encanta vuestro programa y me gustaría escuchar estas tres canciones: Love, Hate, Love, Alice in Chains. Love, love Hate, Love para mí es la canción. Rape Me, Nirvana. Rape Me. La elegí porque me recuerda a alguien y porque Nirvana me encanta. Punto pelota. I don't want to miss a thing, Aerosmith. Para las noches más románticas. Ja, ja, ja, ja, ja. Gracias por animarnos las noches, joder, Andrea. Bien, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Gracias por el trío, Andrea. Podías haber escrito un poco más. Pero lo has dejado todo muy claro. Un beso muy grande hasta León y bébete una ginebra seca. Que nos la traen en directo. Volverán a encontrarse el próximo 9 de mayo en un concierto que yo, hasta en parihuela, si necesario, no, no me lo pierdo. Burning y Rosendo. Volver, a mí me encantaría. Burning, vuelven el 9 de mayo. Un concierto de historia, de verdad, de libro, de película, y nunca mejor dicho, Fernando Colomo, de sonido. Un sonido. Del que tenemos que hablar largo y tendido, porque es una nueva modalidad de, senido, de sonido, y en el que Burning van a tener amigos. Volverán a encontrarse el próximo 9 de mayo, Burning y Rosendo. Hace 25 años cantaron juntos en directo en Leganés. El 9 de mayo, Burning grabaron con amigos, grabarán con, con amigos en el Barclay Cart Center, antiguo Palacio de los Deportes. Ginebra Seca. En directo desde Leganés. b u r n i n y Rosen. Oldimo Tel Rock FM. Alice Cooper, Albayo Face Off. Alice, en realidad se llama Vicente, e、eh? Alice se llama Vicente, no nos engañemos. Vincent Damon Fournier, como las cartas de la baraja, ¿no? Lo que pasa es que esos eran Fournier franceses, ¿no? Y este también, porque al fin y al cabo, bueno, quiero decir que tiene ascendencia de hugonotes franceses. Alice Cooper, 38 años después Del éxito de su disco, yo diría discazo, Welcome to my nightmare, bienvenido a mi pesadilla, decidió aventurarse en una secuela y le salió de lujo. Porque desde su éxito en el 91 con Hey Stupid, no había vendido tantos discos como con este, Welcome to my nightmare 2, en el que se incluye I'll Bite, I'll bite Your Face Off, que acabamos de escuchar. Y ahora. Vamos a escuchar una banda amiga. Les tengo mucho cariño yo a estos coruñeses que se llaman Bastards on Parade. De 9 a 12, Oldie Motel. ¿Los tendré todos? ¿Los tengo? ¿O no? Y si, miro si los tengo. Si te lo preguntas, te estamos buscando. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? Línea directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com. ¿Tienes los 15 puntos? Llámanos. Desde ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-1238-94. 902-1238-94. Consulta condiciones en línea directa.com. Una compañía banquita.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 Texas for Tennessee. Qué bien sienta una noche de lunes que le estamos dando caput y llegará la del martes, escuchando un buen directo de la banda de Florida Leonard Skinner t for, t for Texas en directo en Oldie Motel en Rock FM. Algunas viejas grabaciones inéditas o poco conocidas de la perla. Se recopilaron en varios álbumes album, póstumos, como Farewell Song, canción del adiós o de la despedida, en el que viejos compañeros de Janis, como los Big Brother and the Holding Company, su primera banda de acompañamiento, descubrieron que su interpretación original en estudio había desaparecido, siendo sustituida por músicos de sesión. Tropelías en el mundo del rock, como en el mundo de la música, como en el mundo del mundo a punta pala, pero mira qué maravilla. m i s e r y j a n i s Joplin, Oldie Motel Rock FM. Te llamo de Rock FM porque andas escuchando cosas de m o l c l ó r i c o s y melódicos de este tipo. p a b l o Alborán y algo así. Está claro que necesita rock. Puedes conseguir entrar en la gran familia de Rock FM. Puedes conseguir 500 pavos si me contestas acertadamente un par de preguntas. s e s t a r á preparado? Are you ready? ¿Cuál Are ready? you y de estos dos astrónomos aparece en la letra Bohemian Rhapsody de Queen? ¿Galileo o Copérnico?、Oh. Galileo. De no h a b e d o un subidón de la leche.、Yeah. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo para ti, Sergio. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rockfm. Pibe que llega Raquel. Fue una lástima que en el 94 se disolviera Mano Negra. Nunca fueron muy populares en este país, sin embargo, el combo francés liderado por Manu Chao se despidieron con Casa Babilón, el cuarto álbum, que era la quinta esencia de los diferentes estilos y géneros que dominaron el sonido de Mano Negra. Oldie Motel en Rock FM, decimonoveno de los 50 esenciales. Llegó el momento, hoy lunes, mañana martes, pasado miércoles y el siguiente jueves, escucharemos completo Y arrancamos semana, y por supuesto, nuevo disco, como te digo, el 19, 19 de los 50 esenciales de o l d i Motel. Y no es otro que el tercer álbum de la banda punk californiana Green Day, formada por Billy Joe Armstrong, Mike d r n t y Trey Cool. El álbum Dookie. Mañana será el cumpleaños de Billy Joe, ha sido una bonita coincidencia. Tercer álbum de estudio. Y primera colaboración de la banda con el reconocido productor r o l Cavallo de Reprise Records. Lanzado el 1 de febrero de 1994 bajo este mismo sello, Dookie se convirtió en un éxito total en todo el mundo, consiguiendo ser su primer álbum en entrar en las listas y, por si fuera poco, llegar al puesto número 2 en el Billboard americano y en otros. Seis países más. Es lo que se dice Llegar y Besar el Santo. El disco de mayor éxito en ventas de los californianos le sigue el American Idiot, con 26 millones de copias vendidas hasta la fecha en todo el mundo. Más logros de este disco. Ganó el premio Grammy al mejor álbum de música alternativa en 1995 y es el único disco de diamante que posee el trío californiano. A la vista está que la salida del disco convirtió a Green Day en superestrellas y cambió el panorama alternativo de los 90. De todo ello tuvieron responsabilidad de un trío que hasta ese momento vivían de ocupas y que tuvieron el descaro p u n c a r r a de titular su álbum Caca. Green Day fue acreditado ampliamente junto a otras bandas como The Offspring y Rancid por la popularización y el renacimiento de los intereses principales en el punk rock en Estados Unidos. Las ventas masivas produjeron la apertura de una oleada de grupos neopunk y punk metal. Diez años después, muchas de esas bandas se encuentran inactivas o disueltas, mientras que Green Day Sigue en plena vanguardia musical con American Idiot de 2004 y 21st Century Breakdown de 2009, ambas con un premio Grammy al mejor álbum de rock. Vamos con la primera de las cuatro que vamos a oír: Burnout, una oleada punk simplista y alegre con la voz de Billy Joe como mejor artífice. La batería dando buen ritmo al tema, tal vez falten los aportes del bajo que son tan En los mejores temas de Green Day. Dejemos una cosa clara hablando de este disco: aquí no hay solos, ni en Burnout ni en ninguna, y es que entiéndase que esto es punk. Sí, unos adolescentes, Billy Joe Armstrong, Mike Dern, Trekul,、cool, Green Day, d u c k i el decimonoveno de los 50 esenciales. A principios de 1994, los días de gloria de los Clash. Quedaban ya muy lejos y los Ramones eran un grupo de culto. El punk estaba extendido por todo el mundo occidental, pero era totalmente underground, o incluso menos que eso. La música de guitarras estaba invadida por grupos grunge de todo pelaje, desde el inesperado éxito del Nevermind de Nirvana, que, si bien tenían mucho de filosofía punk rock, en su enfoque resultaban muy. Muy diferentes de los grupos de considerados punks. Los grupos grunge eran aburridos e introvertidos. Para mí eran básicamente grupos de rock de estadio que no se lavaban el pelo. Recordaba el cantante de Green Day, Billy Joe Armstrong, en 2002. Con el panorama lleno de Sound g a r d e n y Pearl Jams, Nos veía a nosotros como una bola de demolición cuyo objetivo era derribar la casa construida por el Grunge, dijo Billy Joe. El grupo, oriundo de Oakland, California, Se gestó prematuramente en 1987 bajo el nombre de Sweet Children, pero fue en 1989 cuando cambiaron al nombre actual y se incorporó el batería Trekul -Cool、como miembro permanente en reemplazo reemplazando a John Kiffmeyer. Fue uno de los grupos que nacieron en el club 924 Gilman Street. Un lugar que frecuentaban las bandas de punk rock. Sus primeras publicaciones se realizaron por medio del sello discográfico independiente Lookout. Gracias a las ventas con éxito de sus primeros trabajos discográficos, obtuvieron una importante base de seguidores, de fans. Algunos años después, en 1994, el grupo firmó con Reprise Records y con este sello lanzaron este aclamado decimonoveno esencial llamado Dookie. Y vamos con la segunda. A Burnout le sigue Having a Blast. Algo así como pasárselo teta a nuestro, en nuestra manera de hablar, ¿no? Un tema rápido con un aire muy juvenil que tiene esos stop and go que tanto gustan en el mundo del punk adolescente y que es algo que le da un toque significativo a las canciones de este género. El poder de tener el sonido. en seco de sus instrumentos y luego seguir tocándolos al unísono como si fueran uno solo. Good. What else inside of me? I'm taking it all out o n nowhere. All the shit y o u s what they grow. Well, no one here is getting out of l i v e It's all Yeah. Do you ever think back to another time? Does it bring chair, you so down that your thoughts are n s t your mind? Do you ever want to lead a long tail of that's u c h a hammer down in it once you get the b f r o d s h e d Do you ever feel That、like、all the s p a r k l i s in your head? パサッセロテタ、ハ a ングアブラスト、2 minutos44 segundos、Ducky Oldie Motel、19 de los 50 esenciales aquí en Rock FM。 En Oakland, California, en 1972, el 17 de febrero de 1972, mañana cumplirá 43. Su padre murió de cáncer cuando Billy Joe tenía 10 años, más o menos la edad en la que sus hermanos mayores, que eran 6, le introdujeron en la música de Ozzy Osbourne, Van Halen, los Sex Pistols y la onda punk de los 70. Gustos que fueron evolucionando hacia contemporáneos como Husker Du o los Replacements. También fue por aquel entonces cuando Billy Joe conoció a Mike Derndt en el instituto. Juntos compartían pasiones musicales y a los 15 años fundaron Sweet Children, que se convertiría r e n g l ó n seguido en Green Day. A los 17, huyendo del instituto, Donde por otra parte se lo pasaban muy bien, porque con unas fumadas se cascaban, que de ahí viene lo de Green Day. Huyendo del instituto, como te decía, a los 17 años y de un padrastro al que odiaba, Billy Joe Armstrong se fue a vivir en la deprimida y combativa zona de West Oakland. Una experiencia que narraría en la letra de uno de los temas de d u k i Welcome to Paradise. Bienvenido al Paraíso. Mañana escucharemos esta canción. Su casa nominal solía ser por aquellos años algún almacén ocupado o no, habitado por artistas, músicos, ocupas y punkis. Pero su verdadero hogar realmente era el 924 Gilman Street, el local donde tocaban ese local de la vecina ciudad de Berkeley del que ya te he hablado. El 924, abierto en 1986, era una sala auténticamente punk. No se permiten alcohol ni, ni drogas, ni una sola mención racista, homófoba o sexista, porque te ponen de patitas en la calle también a los grupos que allí actúan y no se programa nunca a bandas que hayan fichado por multinacionales. Esas eran las reglas del 924 Gilman Street. El tercer tema de este álbum, d u k i es Champ. Una canción muy parecida a su predecesora, pero con un final muy instrumental y un gran solo de batería, que de hecho es lo más innovador de todo lo que de momento llevamos escuchado hasta el momento. Champ es uno de esos temas que lo escuchas y te das cuenta de que es el Green Day característico. La voz limpia de Billy Joe con un guitarreo pegadizo se encargan de darle química a la canción, que en la mitad tiene un pequeño solo de bajo por parte de Mike Dern. t Que culmina junto con los bombos de la batería en la intro de la siguiente, que es Long View. Pero eso será luego porque ahora llega Chum. Álbum d u c k i el decimonoveno de los 50 esenciales en o l d i Motel. Y aquí estamos, vamos a oír la cuarta, vamos a oír el álbum entero. Ya sabes, nos queda mañana martes, el miércoles y el jueves. Vamos a ver, Green Day ya con Trekul、cool、a la batería. Se convirtieron en habituales del 924 del que te hablaba, arriba o abajo del escenario. Y pronto estaban tocando en sitios similares por otros estados de su país, Estados Unidos o en Europa. En 1991, por ejemplo, durante su primera visita a España, actuaron en un centro cívico de Barcelona, La Báscula, ante. 80 personas. El precio de la entrada eran 100 pesetas. Para entonces ya habían firmado por el sello independiente de Berkeley, Look Lookout Records, que editaría sus primeros EPs y el álbum Kerplunk de 1992. Kerplunk o Kerplunk fue todo un éxito dentro del circuito punk con unas 25.000 copias despachadas. Las multinacionales buscaban a los nuevos Nirvana, que no tenían por qué sonar a grunge, ya en vías de agotamiento. ¿Por qué no un grupo de punk con ganchos pop? Varias discográficas grandes se lanzaron a la caza de Green Day, y el gato al agua se lo llevó Warner, gracias a su ejecutivo r o t Cavallo. Era joven, tenía 30 años y coincidíamos en gustos musicales, ha explicado el grupo, hablando de su productor Rob Cavallo. Sin saber aún si triunfarían o se darían un tortazo en su nueva etapa, para Green Day se acababa de cuajo la anterior, la de ser auténticos punks. En Lookout Records vivieron su marcha como una traición y en el 924 Gilman Street el club les Prohibieron la entrada como mandaban sus reglas, y habían fichado por una multinacional, ya no volverían a tocar allí, pese a que en 1993 lo habían hecho en cinco ocasiones. Vamos con la cuarta: Long View, la cuarta del álbum, fue el primer single de d u k i Guiada por la línea de bajo que Mike Dern compuso, puesto de ácido, luego sobrio, me costó un tiempo ser capaz de tocarla, reveló a la revista Rolling Stone en 1995. Guiada por la línea de bajo que Mike Dern escribió, la canción servía de resumen de los temas que recorrían el disco y sobre todo de uno de ellos, el aburrimiento. Tanto hastío. Estoy tan aburrido que me estoy quedando ciego y huelo como la mierda. Tanto hastío que, como canta Billy Joe Armstrong en uno de los mejores versos del álbum, hasta la masturbación ha perdido su diversión. En el vídeo rodado en el destartalado local de ensayo del grupo, se puede captar perfectamente lo que eran los Green Day antes de la fama global. ¿Era el cuchitril soñado por un post adolescente sin un duro? Todo cobra sentido cuando se tiene en cuenta que tenían entre 21 y 22 años cuando el trío grabaron d u k i FM De nueve a doce Oldie Motel. Amigo Niaguas, un u e v o álbum, la canción en las cunetas. Los de Hortaleza se posicionan claramente en esta canción en el triste y urgente asunto. De la memoria histórica que sigue enconando la vida de muchos afectados y de algunos implicados. Último hotel en Rock FM. Y mi amigo Ambite, que siempre está a, que, a la que salta, ¿no? Las caza al vuelo, y dice: Pero si estamos a punto de ser, tener 100.000 seguidores en Twitter, Rock FM, hay que organizar una fiesta. Me apunto. Una fiesta, a ver si me va el catarro. Pero en las fiestas, pues uno se, se monta u n a juerga, ¿no? Ambite, monta una fiesta, tío. Di que sí. ¿Y lo alto? La m o n t o La monta, sí, me gusta, la monta, dice que la monta. Cien mil, dentro de nada, no, no faltan ni mil para ser cien mil Bien, vamos a poner una fiesta musical: una de las coplas del recientísimo nuevo disco de los californianos, Papa Roach. El culpable De algo es de amar demasiado. Y de lo de Alicante en el 73, y lo de Bilbao en el 85. El pirata y su banda en Rocket f a i Aquí n o s tienes, empezando la semana con alternativas impensables. Según la Universidad Canadiense de Alberta, un vaso de vino es lo mismo hacer una hora de ejercicio.、Pero、yo estaba pensando que entonces, claro, el cristiano en su cumpleaños estaba entrenando, no estaba ahí enjarrillando, o s e Que salía con la copina a la mano, estaba haciendo una hora de deporte, ahí lo tienes.、Ah, hombre, es u y personal como la copa un、claro, pino. Como la copa un vino. Sí, copa un vino. <risa> si es que. Todos son señales para que hagamos deporte de barra. Cada mañana, de 6 a 10, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Pues nada, chicos, nosotros os hemos pasado estupendamente y habéis hecho algo muy bueno v i e n d o q u í esta noche, la verdad, sinceramente. Y nada, nos despedimos con una preciosa canción del Boni, del último disco de Barricada que se llama Eclipse. Preciosa. Un besito a todos y buenas noches. Gracias por haber venido. Nos habéis eclipsado. Gracias. Juanito, el Boni, Aurora, el Cuchi, el José, el Luis, el n i c o l a gente que t Un, dos, tres, ¡vamos! ラキスコーデスデトラス、モエ strame。 どうせ、私は私は私は私は私 e 私は私は私は私は私は私 I 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は s は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は a は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は e は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Aplausos en Noain, Navarra, 9 de mayo de 2014. Concierto por el Drabet. El síndrome de Drabet, una rara enfermedad para la que se reunieron para recaudar fondos Aurora Beltrán, Bonnie, de ex barricada, y Cuchi Romero, el cantante y líder de Marea. Concierto por el Drabet, Noain, 9 de mayo de 2014.、Eh, el concierto se compuso primero de un, tres canciones de. Si no me equivoco, dos o tres de c u c h i luego canciones de Bonnie y luego canciones de Aurora Beltrán, y luego los, todos juntos interpretaron otro par de canciones. Me he pillado este disco porque siempre me gusta tener la música que hacen los amigos y por apoyar además la causa, en este caso, como digo, el concierto por el síndrome de Dravet. Celebrado el 9 de mayo de 2014 en Noain, en cerquita de Pamplona. o l d i Motel en r o c k e f e m e Hace 12 años, en 2003, los Holloway, tras dejar sus nativos Oklahoma y Tennessee, montaron, aprovechando el divorcio de sus padres, su nuevo hogar en Nashville. Y allí nacieron Kings of Leon. Con sabores sureños, amores al garaje rock, y grabaron su primer álbum que triunfó más en Europa que en su país. Happy Alone, Kings of Leon, Oldie Motel en Rock FM. All w e l l see just how crazy young love can be. On our own way again. Don't get down, my darling. I'm gonna take my b a b y down. I'm gonna take your face down. I'm、yeah. sorry. las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Impresionante, en todas las palabras es poco, ese paranoid android del OK Computer, el tercer álbum de los Radiohead ingleses, uno de los monumentos del rock en los años 90. Y llegan Virgen, el grupo de la Vega Baja Alicantina, han publicado por fin su segundo álbum, p o l Saguera. De la canción que te voy a pinchar ahora y que vamos a oír tuyo juntos, dicen en sus propias palabras: sencilla en la forma, compleja en el fondo. El sinuoso riff es el mareo al que nos someten los políticos día a día. Les confiamos nuestras vidas. Emborrachados de poder, cada vez se alejan más de la realidad. Hacen lo que les da la gana, o como decimos allá abajo, En la Vega Baja Alicantina, lo que les da el capullo gana. r o c k f m de 9 a 12. o l d i Motel. Eran Bruce Springsteen y Tom Morello en el álbum del mismo título, del Boss de New Jersey y del Mundo Mundial, o l t i Motel en Rock FM. Mientras la o í a me ha venido a la cabeza que es un buen momento para recordar a Wilco Johnson, Libri y yo y esa gran banda de rock garaje británica llamada Doctor Feel Good, y probablemente su mayor éxito aquí en el Motel r o c k s e t Graze of Vaseline, we'll perform on guillotine. What a scene, what a scene. Next, up o n the side, will you please extend a h i Todo、el rock progresivo de Emerson, Lake and Palmer en un maravilloso ejemplo: este Carn Evil 9 First Impression Part 2. Cágatelo r i t o con el título: Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson, Greg de Gregorio Lake y Carl de Carlos Palmer. Un trío grande. Cuando uno nace el noveno día del noveno mes del año, el nueve a uno le persigue. Es mi caso. Lennon nació el nueve del diez, o sea, de octubre, pero hizo del nueve su número absoluto y algunas canciones, con los Beatles, la muy olvidable Revolution No. 9 y en solitario. La muy, ¿cómo diría yo? Ensoñada Number Nine Dream. Sí, lo de ensoñada viene bien porque es una ensoñación. John Lennon, o l d Motel, Rock FM.、Yeah. Kawapusepuse, que es algo así como abra cadabra pata de cabra, number nine dream, el sueño número nueve del álbum. Muros y Puentes, Walls and Bridges, John Lennon en solitario, en un álbum en el que colaboraron con él Elton John y el muy grande también Harry Nilsson. Bueno, llegó la hora de decirte que tu amigo necesita rock y a lo mejor mañana yo te estoy llamando. Espero que hayas entrado en la página de rockfm.fm. Aún estás a tiempo de inscribirlo. Fíjate lo que te digo si lo estás pensando. Aquí no paramos, el rock continúa 24 horas al día. Llegarán las 6 y con ellas el pirata y su banda. Y el Oldie volverá al motel a partir de las 9, las 8 en Canarias, como todos los días de lunes a viernes aquí en Rock FM. Sueño de pisar relojes, desoyendo las voces que no quieren hablar de ti. ディーン。 すてきなことばかりで、私の夢を見つけたのは、私の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の夢の